Nosotros como Rotary Club Montero hemos iniciado este proyecto a través de un compañero rotario, el doctor Solí. Nace hace 10 años, preocupado prácticamente por los niños... A través y coordinación ¿no? de la trabajadora social, la licenciada Margot. Entonces todos los años nos reunimos con la licenciada Margot, coordinamos cuántos niños y qué posibilidades económicas tenemos nosotros como Rotary Club para poder seguir salvando vidas. Entonces nosotros tenemos en este proyecto Regalo de Vida, tenemos diferentes sí. actividades sociales que realizamos y con ello los pocos recursos que podemos reunir, nosotros tenemos que distribuir para todos los estudios que necesitan los niños. A través de un grupo de Rotaracto integrado tenemos la sangre. Ellos hacen una campaña para la sangre. Entonces el niño que requieren tienen tiene el banco de sangre. Para la nosotros pagamos todo lo que es el ecodoppler y todos los análisis, todo eso. nosotros tratamos de conseguir ese, esos recursos para que los niños sean bien atendidos cuando toquen la cirugía que se realiza en el mes de septiembre. Son 10 años, son 67 niños ya dentro del programa Regalo de Vida que se han salvado la vida.